te desmembran la fuerza propia, y ellos tienen la herramienta para hacerlo. Pero por otro lado, tienen la posibilidad de buscar la economía familiar, las cooperativas, las pymes, las empresas medianas, el respaldo del movimiento obrero y del social, es decir, lo que hemos llamado el bloque productivo nacional, ya está generado, no tiene que inventarlo el gobierno para tener un aliado, lo que tiene que hacer es apoyarlo. La inmensa buscarse... mayoría de los sectores nacionales que que en con, esa alianza, porque indudablemente inclusive en, en organismos como la Unión Industrial o sectores rurales, hay sectores que indudablemente se sumarían porque están ligados a, a, a los beneficios del desarrollo económico y social del país. El empresariado nacional, bueno, se ha visto ahí ese sector del agro que ha ido a presentar un proyecto sobre la agroindustria, y que de, de alguna manera rompe el bloque de lo que sería a lo mejor la mesa enlace no es lo mismo aquellas empresas que aunque no le hayan ido bien en lo interno en el periodo de macri tienen una perspectiva de negocios que que va más allá de un proyecto de nación de que le vaya bien al argentino o no como puede ser te chinos clarín que otros grupos que indudablemente en un proyecto nacional y popular se benefician es decir no son solo las pymes, se puede sumar este gran parte del sector agropecuario que no es eh, no, no, no es que entraría en colisión con con las políticas de un gobierno nacional y popular. Lo que sí tendrían indudablemente que que, que saber de que vamos a confrontar eh, contra sus intereses de alguna manera son las multinacionales cerealeras que los tienen bajo su control, digamos, porque son los que los condicionan este pero indudablemente yo creo que hay una necesidad política de que el gobierno este consolide esas alianzas, que las políticas sector por sector o buscando medidas este parciales, respondiendo parcialmente a ello no alcanza. Nosotros confiábamos fuertemente y seguimos confiando que la, con la la Constitución de ese Consejo Económico y Social de alguna manera ese era la herramienta de construcción de los sectores nacionales el gran preste nacional que permita darle la espalda que el gobierno necesita más que nunca en este momento no claro. estamos hablando con Héctor Amichetti corriente federal de trabajadores y yo sé que es difícil pero para reflexionar juntos sector la trampa de la imposibilidad de movilizar eh, si hay una continuidad de esta algarada policial ¿Cómo determinar para el campo nacional popular una movilización en serio? ¿Se puede organizar a pesar de la pandemia? si urge para defender la democracia? ¿Cómo ves la perspectiva en esta suerte de atoramiento que tenemos donde no nos movilizamos precisamente para eh, no contagiarnos? Y al mismo tiempo hay señales que indican que eh, la institucionalidad y el gobierno en la Argentina necesitan una movilización. ¿Cómo se resuelve esto? Yo creo que hay dos cuestiones que van de la mano. Por un lado, consolidar la organización. Yo creo que ahí estamos todavía desperdigados. Y te digo, dentro de los propios sectores, como te puedo decir el movimiento obrero, este fragmentado, los sectores pymes atomizados, el cooperativismo puntualmente todavía peleando por por, por las cuestiones básicas de, de, de la necesidad que impone la pandemia. Es decir, todavía no hemos amalgamado a todos sus sectores este, en una unidad organizativa, que yo creo que el gobierno tiene mucho para aportar en eso, es decir, es el gobierno el que puede unir a todos sus sectores, porque allí están los intereses de, de, de la coyuntura y el compromiso con el proyecto más a fondo, que es lo que nos permite tener esta perspectiva política de que organizándonos en una con una fuerza en común Este, evidentemente vamos a ir abriendo el camino a la posibilidad de concretar las decisiones más estructurales del gobierno, que tienen que ver con avanzar, por supuesto, en el manejo del sector financiero, en el comercio exterior, en la reforma tributaria, en la monopolización de la actividad económica y comercial, de los que fueron formadores de precios. Y esa perspectiva sí. la tenemos que plantear ya consolidando la organizativamente yo creo que ese es el punto uno es central porque la movilización va de la mano de la organización hoy podríamos salir como hay voluntad estamos condicionados esta es la realidad sería contradictorio que nos planteemos una una movilización masiva en una situación tan particular como como en la pandemia tiraríamos por la borda lo que yo creo que el gobierno está manejando muy bien, aunque no lo comunique bien, yo creo que hay una falencia enorme en la comunicación de parte del gobierno, la política que, que ha venido teniendo en los sanitarios, los resultados que se tienen, indeliblemente, más allá de de los picos de la enfermedad, que no lo podemos controlar nosotros, pero sí, hoy no tenemos una situación como vive en otros países de Europa, de estallido porque no pueden atender a, la, a los casos. Bueno, en los sanitarios el gobierno ha tenido una política muy correcta, ha hecho un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo no menos económico con recursos que no tenía el país porque lo, lo, lo saquearon eh, para sostener fuentes de trabajo. Es decir, si uno compara lo que está ocurriendo en otros países con Argentina en cuanto a sostener fuentes de trabajo, es algo fenomenal. Este, la economía la ha podido ir manteniendo con cuidado, es decir, nosotros a través de las organizaciones hemos tratado de que se respeten los protocolos, el sector empresario en gran medida, salvo algunas empresas este, inhumanas, han, han respetado eso, decir que decir la actividad productiva se ha podido mantener, entonces a mí me parece que todo eso no está pudiéndose reflejar en la sociedad, mostrar en la sociedad cómo se, puede, se tenía que hacer, entonces yo creo que es hora de que el gobierno indudablemente ponga el acento en, en ese en esa organización la movilización vendrá de la mano de eso pero cuando realmente este, nosotros tengamos las condiciones no me cabe ninguna duda como ocurriría hoy mismo si no tuviera estos condicionamiento de la pandemia que tendríamos 500.000 personas en la calle esté apoyando al gobierno porque si estuvimos resistiendo al macrismo con movilizaciones claro. multitudinarias, imagínate vos lo que soy frente a estas expresiones de desestabilización de de que están haciendo en una grupúscula, ¿no? Este, sí, pero de... voy en ese orden, yo creo que hoy, aunque no podamos generar esas movilizaciones masivas, sí podemos consolidar esa estructura organizativa, esa alianza. Este que venimos tratando de empujar desde, desde distintos sectores, pero que no termina de cerrar yo estoy convencido que el cierre de esa construcción tiene que venir de arriba para abajo es decir, el propio gobierno es el que puede este, consolidar esa, esa esa fuerza que constituye el Frente Nacional ¿no? eh, vos hablabas del tema medios y hablabas del tema económico y me parece interesante eh, destacar, subrayar que eh, estos últimos días, pero siempre sucede algo que cautiva el interés de los medios, nos impide dialogar sobre el futuro económico. Es decir, en vez de estar en un gran debate nacional sobre las medidas a adoptar para poder avanzar, estamos debatiendo sobre el vigilante que se subió y que era militante del PRO y hacía eh, convocatorias desde un palo. no Es decir, también la ausencia de una política comunicacional adecuada fuerza a la agenda y hace que se viva en una realidad artificial, donde una cosa pasa en las calles en realidad y otra cosa emerge en las pantallas. Y fíjate vos que nos ha pasado también con con las tomas de tierra. Terminamos okay. discutiendo si las tomas es algo legítimo o no, bueno, cuando en definitiva si estuviéramos discutiendo algunas cosas que están ya plasmadas en proyectos, y que uno sabe que están dando vuelta en este gobierno como son la política de tierra, como es la, la marcha al campo, como se estaríamos viendo en esa perspectiva, es decir, es ver de que esa situación de, de desesperación del que busca un terreno hoy, nosotros estamos mirando a ver cómo resolvemos el problema integralmente, el trabajo de, de esa de esa familia, de la vivienda de esa familia. A mí me parece que en la medida en que no podamos este construir esa esa cuestión organizativa, por eso yo insisto en esto del Consejo Económico Social, porque es el que puede claro. delinear este las grandes las grandes rumbos en donde nos unimos todos, nos llevan a estas discusiones, son discusiones muy parciales en donde inclusive dentro de la fuerza propia terminamos debatiendo cuestiones que que son secundarias, ¿no? Es decir, me parece, ¿no? Es decir, no planteamos los temas los temas de fondo que hay que resolver, por eh, finalmente Héctor, ¿cómo viene la corriente federal en este periodo? ¿Se siguen eh, reuniendo a través de eh el telemallado, el llamado, a través de WhatsApp eh, o hay estamos, estamos estamos estamos de... estamos haciendo reuniones, estamos trabajando mucho con los compañeros del interior vos fijate uh -huh. que a lo, a lo que no aparece como como cgt ayer hubo una muestra de eso hubo expresiones de, de, de muchísimas regionales de cgt de, de, de inmediato en relación con la solidaridad con el con el ministro con el gobernador este cgt oeste Loma mal Zaora zona norte ayer este también campana mar de plata es decir, me parece muy importante eso que se está dando porque es la reafirmación de un trabajo sólido y unificado de carácter más bien federal. Este, claro. En lo que re, en lo que respecta, digamos, al trabajo multisectorial, estamos poniendo un esfuerzo enorme y, y, y hay un espacio que se va construyendo ahí donde está la mesa de unidad PYME, están los sectores organizaciones agropecuarias, está Pedro Peretti, compañeros de, de distintas organizaciones muy representativas en el campo, el Pequeño y Menos Productores, están las confederaciones cooperativas como Fonarco, la CNST, y estamos en un conjunto de gremios que incluyen al Gremio de la Corriente, el Gremio de la CTA, bueno, nuestro nuestro trabajo en esa dirección va en línea con lo que te decía anteriormente, es decir, constituir bloques multisectoriales este respaldar indudablemente las decisiones que va tomando el gobierno en defensa de la producción y el trabajo, y de alguna manera apuntar a ser protagonistas dentro de de esos espacios que el gobierno plantea como el Consejo Económico Social. O sea, a mí me parece que claro. ese es el tema en el que más podemos avanzar en este momento, después se verá la cuestión de la estructura del CGT, en donde nosotros seguimos... Seguimos planteando que es necesario la unidad de todos en la CGT, que esa unidad tendría que ir en línea con esa discusión de proyecto de país, con una base programática este, fundamental para que no sea una unidad en base a, al acuerdo dirigente, que así como se arma, se rompe rápidamente. Pero me da la impresión que institucionalmente eso no va no va a avanzar demasiado por ahora teniendo en cuenta que se ha postergado, la digamos, el reordenamiento de la CGT, una nueva elección, un congreso, por lo menos hasta el año que viene. Así que, bueno, claro. estamos tratando de movernos claro. en esta realidad que institucionalmente este no, no es lo mejor ordenado que, que, que desearíamos, ¿no? Lo que pasa es que el protagonismo surge naturalmente, porque han hecho el bordado federal que le correspondía hacer con las regionales a la conducción de la CGT y eso la la corriente lo va a capitalizar en fuerza interna en el futuro sí. inmediato. Eh la ventaja decir, de la no corriente hay que nos nosotros... sucede en vano. No, y nosotros fundamentalmente vos pensás que este espacio nació este sobre la base de, de una posición muy clara frente a, a lo que era el macrismo con un programa de 7 puntos que es lo que nunca va a perder de vigencia si a eso puntamos. Lo que tenemos hoy a favor es un gobierno que en su planteo este apunta hacia muchas de las cosas que nosotros formulábamos ahí en los 27 puntos. Bueno, este ojalá pudiéramos en, en esa en esa acción de gobierno de avanzar en esa construcción organizativa, coincidir todos los sectores sindicales. Lamentablemente a veces uno ve que hay una, una minoría de gremios, pero por ahí son gremios y eh, importante numéricamente ¿De qué? Utilizan esa metodología de que, bueno, con todo se puede andar bien, ¿no? Con todo se puede consensar Nosotros tenemos claro. muy en claro desde la corriente que hay sectores con lo que es imposible encontrar un consenso porque se contraponen a los intereses de la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Héctor Amichetti, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con La Gráfica. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Gabriel. Chao.